Hablamos recién de, de, de precios de las reuniones que se están dando en la, en la, en la Secretaría y Subse en la Subsecretaría de, de, de Comercio eh, con los principales, las principales fabricantes de, de, de alimentos, sobre todo, con los fabricantes de, de commodities. Bueno, hay toda una cuestión eh, que tiene que ver con esta... En con esta... el gobierno no quieren hablar del tema control de precios, suena muy kirchnerista esto, pero lo cierto es que... Eh, Y te retrotrae, como te decía, Moreno y esa cosa, ¿no? De la, del, del chumbo sobre la mesa y de cómo... Eh, y medio de la, de la patota para controlar el precio. Pero bueno, de alguna manera el gobierno está, vuelve sobre esa cosa con otros modos, mucho más amable, con reuniones amenas, con cafecito y demás. Pero el tema de los precios sigue estando fuertemente sobre la mesa. El tema del traslado de lo que fue la crisis eh, y el precio del dólar eh, a la inflación. El enojo de la gobernadora María Eugenia Vidal eh, por estos, de estos días con los famosos formadores de precios, un concepto que también vuelve desde, desde, el, desde, el, desde el pasado reciente. Así que bueno, para charlar con toda esta, de todas estas cuestiones vamos a hablar con un especialista en precios, con alguien que investiga y que mide todo el tiempo estas cuestiones, que es Damián Dipache de Focus Market. Damián, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Sebastián? Buen día. Che, esta cuestión de formadores y todo esto, no, no, ¿no te hace acordar a un par de años atrás? Un par de años largos atrás. Eh, volve... hay, una especie, hay una especie de, de déjà vu ahí. ¿Viste? Eh, pero, ¿qué pasa? Vos me mandaste un mensaje y me dijiste, Damián, ¿podemos hacer nota con vos? Y yo te dije que sí. Sí, señor. Imagínate si yo te digo que sí y después la nota no sale. En, en definitiva, es medio testimonial porque vos me decís, no, hablé con Damián Dipachi y me dijo tal informe. Bueno, vos te estás juntando con las empresas de alimento más importantes del país que ni siquiera cumplen precios cuidados. Claro. Qué, o sea, ¿qué autoridad tiene la Secretaría de Comercio para juntarse con Arcon, con Molinos, con Unilever, etcétera? Si ni siquiera lo que, lo que tienen que cumplir, no lo cumplen. Este fin de semana hicimos un relevamiento en un supermercado de las 384, eh, eh, 84, 500, no, 384 categorías de productos que debería haber en góndola. Sí, ¿En ya, me asusto, mira, ya, ya me asusto con lo que me vas a contar en un supermercado solo había, había había tres señalíticas tres entonces ¿qué autoridad tiene la Secretaría de Comercio para generar algún tipo de acuerdo si el acuerdo que genera es sumamente testimonial los consumidores no lo consiguen y encima está en contra del acuerdo porque si vos me decís che Damián la verdad es que los tipos lo hacen porque la inflación está alta lo quieren quieren hacerlo para moderar y para que la gente pueda acceder a una canasta básica con un precio estable en un cuatrimestre no no lo cumplen. No, Entonces, claro, es, es, es cierto, es, es muy testimonial, está todo con muy buenos modales, lejos de otros modales de otras épocas y otros funcionarios, pero la verdad es que bueno, por ahí antes tampoco se cumplía, pero ahora mucho menos, o sea, la verdad que, que el famoso pa, eh, el traslado de, la, de lo que es eh, el, el precio del, del dólar a la, eh, a la inflación es un hecho, y eso que todavía el traslado posta, que es lo que el resultado de la última crisis cambiara, todavía me imagino que no hay un impacto concreto todavía en precios de eso, falta todo eso. Mirá, eh, no soy, hay algunos que yo eh, llamo, hay, digo que hay cuatro tipos de dólares. A ver. De precio. El dólar góndola que fue traslado inmediato, por ejemplo, harina, que ante la sequía y la escasez de maíz y trigo en el mercado interno, es un comodito y una materia prima dolarizada. Entonces, claramente fue a góndola directo eso, ¿eh? Directo. O sea, la harina llevó y arrastró a pastas secas, se arrastró galletitas, todo lo que es que representa pan en molde, etcétera, que representa casi, casi un 25% de góndola de supermercado, porque la industria farinacia te arrastra un montón, ¿viste? Sí, Depende. claro, obvio. Bueno, eso es el dólar góndola. Después tenés el dólar oligopólico. ¿Qué es el dólar oligopólico? Bueno, son empresas que ahí sí, María Eugenia Vidal podría intervenir, ¿no? Decir, voy a hablar, voy a ver quién traslada, ¿no? Ahí María Eugenia Vial tiene una ley y se llama Ley de Defensa de la Competencia y se sancionó hace 15 días y falta la reglamentación y que la instrumente. Cervezas. El mes pasado aumentaron 9,6%, ahora aumentaron 3,5%, 12 empresas le llevan el 97% del mercado. Azúcar. Una empresa le lleva el 70% del mercado. En el caso de hierba, eh, 5 empresas se llevan el 60% del mercado. O sea, muchachos, hablamos la competencia. Fijémonos ¿no? cómo generar las condiciones para que el consumidor no tenga dos oferentes en el mercado de cerveza. Sebastián vas es una góndola. Cualquiera de las marcas que es, es de la misma empresa. Sí, sí, sí, totalmente. Hay una que es, digamos, de las, dos que, de las dos que quedaron ahora, porque hubo un movimiento en el mercado de cervezas no hace, no hace mucho, donde, bueno, respondía a una compra a nivel internacional, pero bueno, obviamente que había que es Quilmes Brama, tiene la mayoría de las marcas y después está CSU que tiene el 20% del mercado con otras marcas pero digo eh, bueno, se reparten locura. después de haber un 5% de, o menos de, de las cervezas artesanales pero digo básicamente es, es el grupo el grupo Quilmes con una participación un poco menor del grupo chileno CSU y el resto bueno obviamente son todas marcas de, de estas dos de estos dos holdings eh, a ver Realmente, cuánta eh, de, de estos, de estos eh, productos de harinas y de los más importantes que me, que me dijiste tienen, eh, obviamente que son commodities que se venden en el exterior y ahí tenés, ahí tenés el impacto del dólar? Pero digo, ellos no tienen costos en dólares locales, ¿no? De la producción, de este tipo de producción. No, verdaderamente no, pero... Es, Lo que es, hacen es, es que como... pueden vender esa producción afuera y ahí es donde impacta el precio del dólar. Eh, ahí claro, es donde... pues, yo soy conferencista. Generalmente mis conferencias las hago en Argentina suponete que yo soy un conferencista internacional y yo empiezo a tener muchas conferencias en Estados Unidos, en México, obviamente las voy a cotizar en dólares. Claro. Si yo tengo mucha más demanda de mis conferencias afuera respecto del mercado interno, ¿qué voy a hacer? Y Cuando subí me el mercado interno, la voy a cotizar en dólares, porque yo estoy teniendo más demanda afuera. Bueno, eso le pasa a Argentina. Tiene mucha demanda de trigo y maíz, porque es uno de los principales productores mundiales, ante la escasez. ¿Cómo cotiza en el mercado interno? Y cotiza como un commodity. <risa> ¿Se entiende? ¿Y eso hay solución para eso? Y bueno, el anterior gobierno, que hacía? Primero cupo interno para el mercado interno, tanto el nivel de producción para el mercado interno, y el resto para el externo. ¿Qué generaba eso? Que el productor cada vez produzca más. Es como que me diga, mira, Damián, cerrá la boca y vos venías a dar conferencias solamente en el país. Claro. Y para afuera solamente tenés una conferencia al año. ¿Y qué voy a hacer yo? Y bueno, voy a dar menos conferencias. Es eso, eso obviamente no está pasando, pero tampoco el gobierno está logrando contener nada. O sea, ¿qué, qué crees que habría que hacer? Bueno, eh, a ver, fue una circunstancia sectorial, conjuntural, muy, muy puntual la que pasó, ¿no? Lo que fue el efecto sequía, que al gobierno tampoco le agrada, se lleva eh, casi 3, 500, entre 3.500 y 5.000 millones de dólares. No es joda, estamos tratando de ir a pedir guita al fondo porque no los tenemos. Entonces... Eh, qué podría hacer el gobierno en, en esa circunstancia. Y a mí me parece que ahí sí podría hablar con los sectores. Bueno, estamos pasando por esta etapa, cómo podemos hacer para reactivar el sector, qué podemos hacer, pero eso lleva mucho tiempo, porque una sequía, eh, la realidad es que no es tan sencilla de solucionar sin, sin inversión en infraestructura. Claro. El cambio climático está generando las condiciones y esa es una externalidad, es algo que ni el gobierno ni el productor prevé. Y la realidad es que las economías desarrolladas tienen mucho nivel de inversión para que eh, esto, de alguna manera, lo pueda compensar con, con inversión tecnológica, viene de capital que Argentina no, no tiene. Cuando la gobernadora Vidal pega un grito y parece que wow, voy a competir contra los, eh, contra los morinos de viento y demás, ¿vos creés que es una postura o que realmente se puede hacer algo, por ejemplo, en el caso de... La de la provincia de Buenos Aires y de las, de las compañías que está ahí, ¿es una pose o, o, o realmente pueden hacer algo? Y yo creo que tenés dos, dos circunstancias. Primero, es muy contradictorio con el mensaje del presidente, que de alguna manera no se dio cuenta, pero contradice el mensaje del presidente que esto es libre de mercado, la competencia de precios se da en el mercado, no hay intervención del Estado. Y ella dice, no, yo a los vivos los voy, los voy a agarrar, los voy a escrachar. <risa> O sea, que es medio contradictorio con el mensaje del presidente. Segundo, la realidad es que toca las bases. Toca las bases, porque hoy la, la clase baja, la clase media y media baja, está muy danificada por este incremento de precios. ¿Por qué? Porque sufre el ajuste de tarifa de servicio y le queda muy poco para la compra de bienes. Entonces, la realidad es que se está privando. Claro. El que salía a cenar, no sale a cenar. El que comía un pedazo de bife, ahora come pasta. El que comía pasta, come arroz. <risa> De acuerdo al nivel socioeconómico que tenga, vos te vas privando de cosas y sustitución. Entonces le habló a un, una masa de su electorado muy fuerte. ¿Es populista, es demagógica? Sí. ¿Podría hacer algo? También. Claro. <risa> Porque, digo, en los lugares donde sí podría hacer algo que está concentrada en la economía, no es tampoco fácil. ¿Por qué? Porque esas empresas son las que apoyaron a este gobierno. Entonces está metiendo con justamente las empresas que querían a este gobierno. Entonces vos me decís, Damián, ¿Se va a poder lograr algo no? Perfecto, Damián. Eh, mucha... Y de los, pará, te hago la última. De los productos que ustedes, eh, vos, me, vos me mencionaste algunos, están, eh, están relevando todo el tiempo, más allá de los que mencionaste que aumentaron, ¿cuáles son los que tienen perspectiva de seguir aumentando? ¿Cómo ven ustedes que están como una tendencia eh, alcista? ¿Hay alguno nuevo? ¿Hay el, ¿Son los mismos que siguen aumentando? No, todos te van, tienen tendencia alcista, pero que te, me faltan dos dólares, decirte. El dólar ajuste... Ah, nos había quedado pendiente de dos dólares, tenés razón. Sí. El dólar ajuste, ¿qué es el dólar ajuste? Bueno, son las segundas y terceras marcas que aumentan menos que las primeras, pero aumentan gradualmente. ¿Por qué? Porque también el consumo está a la baja, entonces tampoco pueden derivar todo a precio. Lo van derivando a poquito. De hecho, distribuidores y mayoristas dicen que el listado de precios con cambio va a llegar hasta julio. Con la actual situación... Con la actual digamos, situación de regulado, con el actual aumento de nafta que hubo en abril, con la devaluación del tipo de cambio y el costo de endeudamiento actual por la suba de tasa que tiene una empresa. Y después, tenés la otra, que yo lo llamo el dólar celeste. ¿Por qué el dólar celeste? Bueno, porque nadie quiere un dólar celeste y es falso. Que hay empresas que, aunque no lo puedas creer, bajaron su lista de precios por caída del consumo. Bajaron, por ejemplo, en el caso golosina, bajó bombones caramelos y chicles. O eso por, eso es porque no venden. Claro, porque la gente no puede dedicarse a lo impulsivo cuando tiene lo restrictivo respecto al bien indispensable para comer el plato del mediodía. Damián, muy claro como siempre, te mando un abrazo grande. Un placer, abrazo grande. Chao, chao, hasta luego. Hablamos con Damián Dipache de Focus Market y toda la cuestión que tiene que ver con, eh, con precios eh, y demás. Están ahí la Subsecretaría de, de Comercio, la Gobernadora Vidal y eh, otros. Organismo del Estado hablando con las empresas y pidiéndoles, por favor, vamos a ver hasta dónde dura este por favor, que no aumenten los precios. Históricamente, el gobierno. ¿Te acordás que hubo alguno? En el primer año del gobierno de Macri se reunieron todos en. Creo, no sé si fue en Olivos o en la Casa Rosada y firmaron un compromiso para no aumentar y qué sé yo. Sarlanga, ahí tenés. No te, que no te van a aumentar. Te aumenta todo. Y Macri siente ahí un poco de, tra de traición porque son los amigos de él, son los de toda la vida, los empresarios. Y los empresarios también sienten un poco de traición Porque lo ven a Macri como un referente Como alguien del palo Que ahora les pide que no aumenten los precios